Zie mijn kranten, blaai, briljons, dat dacht ik 23.4 de tu dial, tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal: La tertulia. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una edición especial del programa La Tertulia, un monográfico sobre la cumbre social que tendrá lugar el próximo sábado, 15 de septiembre, en Madrid, eh, convocada por los, por los grandes sindicatos de, en España, como Comisión Obrera y UGT, pero que además suma más de 150... Organizaciones a raíz de, del duro decreto de, de ajuste ¿no? de estabilidad presupuestaria, como, eh, como lo llamó el Gobierno, el decreto 20-2012, que aprobaron el pasado 13 de junio y que dio lugar a grandes movilizaciones, eh, pues para este 15 de septiembre hay una marcha a Madrid, eh, una convocatoria social en Madrid, donde... Eh, tenemos previsto que, que la participación de la ciudadanía sea, sea masiva Y para ello pues, queremos contribuir desde Écija Con el programa de radio Además de, de otras acciones informativas E incluso con la, con la salida de, de un autobús que, que se está organizando desde, desde el sindicato de comisiones obreras Para acudir a la, a la marcha el próximo sábado Para el programa de hoy pues eh, tenemos personas que están muy, eh, muy involucradas, incluso o se podría decir también afectadas porque viven el día a día de las consecuencias que está teniendo. Este ajuste tan está severo. Eh, están de invitado hoy Mateo Díaz, eh, representante de los trabajadores municipales de Écija como eh, miembro del sindicato de comisiones obreras y de la delegación local de, de comisiones. Eh, buenas tardes. Está también José Luis. Tarde, Hola, buenas tardes. Que es presidente de la Asociación de, de Comerciantes. Eh, está también Salvador Bustamante, que ha sido portavoz de Izquierda Unida durante muchos años en, en el Ayuntamiento de Ecija. Hola, buenas tardes. Y está también David Deli. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Eh, si os parece, pues entramos a, a debate y, y bueno, hablamos un poco de, de los ajustes y de lo que se espera en la cumbre, de cómo está afectando esto a los trabajadores, a los comerciantes y a los jóvenes a desempleados y a toda la socia al 90% prácticamente de la, de la sociedad que somos lo, la mayoría, los que no especulamos los que no jugamos eh, en bolsa y los que eh, estamos sufriendo las consecuencias de esta crisis del capitalismo que, que nos que no hemos provocado ¿no? Bueno, eh, yo conectando eh, con el programa anterior, como decíamos ayer el último fue en junio y la verdad es que el verano no ha estado vamos, no ha sido plácido ni en las temperaturas, ni en lo político, ¿no? Eh, hemos tenido un verano bien caluroso y la verdad es que en lo político el, en los decretos que se dictaron en el mes de julio que ahora entraremos en detalles sobre los mismos, la verdad es que han sido unos eh, unas acciones bastante fuertes, digamos, a a lo que va quedando en España del Estado de Bienestar, porque eso es un, es un, es un socavamiento continuo, se dice de, de viernes en viernes, y la verdad es que, que ha significado, yo creo que un palo bastante, bastante grande. Eh, yo con el, y con esto termino esta primera aproximación. Eh, hubo una primera respuesta del movimiento fundamentalmente de trabajadores, pero ya se notó mucha amplitud el 19 de, de julio. Eh, acordáis que fue un, un pleno en las Cortes, que salió Rajoy y tal, y la, el decreto fue inmediato, y el 19 de julio, que fue un día entre semana, con bastante calor y eso, la respuesta que hubo en toda España fue muy importante. Después también eh, hemos tenido el mes de agosto donde el SAS también ha ha dado también respuesta y ha marcado también ahí una línea de, de oposición y de resistencia a todo este tipo de cosas y nos encontramos pues que a la vuelta de, de la actividad más, más normal de las grandes cantidades de trabajadores, pues que ya cada vez somos menos, ya no llegamos a los 17 millones de trabajadores en este país Gracias, señor. pues las cosas pues se están calentando y el día 15 pues hay una gran manifestación, ¿no? Bueno, yo, eh, a raíz de lo que ha comentado Saludó, de, de verano, ¿no?, pues, por hacer un pequeño resumen en mi primera intervención, eh, se me viene la idea de que, bueno, ha sido un verano también de muchos incendios, pero no solo incendios en lo forestal, en, en los parques naturales, sino también incendios en los social, ¿no?, por la repercusión que está teniendo la aplicación de, del decreto, ¿no?, ...y no solo eso, sino por lo que bueno, va a seguir surgiendo... Eh, ...porque bueno, llevamos seis meses donde eh, se ha, se ha eh, destruido eh, un poco de lo que bueno, se, se conquistó... ...de los derechos laborales y sociales, que se conquistó en la transición... ...como puede ser tema eh, laboral, ¿no? eh, con las medidas que ha tomado también el Gobierno en lo laboral... Pues ...hemos visto que se ha roto ese marco o ese equilibrio existente... Eh, ...durante la transición, que, bueno, que es la conquista de los trabajadores... ...durante todo este tiempo eh, bueno, se, han, se han venido eh, obteniendo estos, estos derechos... Eh, ...lo social en el sentido de que bueno, pues hemos visto como el decreto también... Pues ...rompe también una, una línea ascendente que había... En, ...por ejemplo en la atención de personas con discapacidad... ...con la ley de dependencia... Y, bueno, y sobre todo estamos viendo que bueno, sigue aumentando el paro y, bueno, eh, no hay medidas para reducir eh, la situación que hay de paro, eh, al revés, hay medidas que lo que hacen es empobrecer más a la clase trabajadora, medidas como, por ejemplo, eh, se tomaron en el decreto, eh, el, bueno, pues, que los parados de 52 años, pues, eh, ya no pudieran acceder hasta los 55 años al, al subsidio que, hay para de, de, de, que había para mayores de 52 años. El, el decreto también pues, recortaba las prestaciones por desempleo y, bueno, en definitiva, eh, yo, pues, como decía anteriormente, ha sido un verano también de incendios en lo social, el, en lo social pues, bueno, para las personas más que más están sufriendo eh, esta crisis. Sí, recordar también que Bueno, después de las manifestaciones de, de julio en las, grandes, en las capitales de provincia, que fueron muy masivas, pues le siguió también eh, la huelga en la minería, que fue también un conflicto eh, importante ¿no? y de lucha de un colectivo concreto de trabajadores, pero que recibió un gran, un gran apoyo social. Y después, como ha dicho Salvador, pues también el Sindicato Andaluz de Trabajadores pues, ha estado activo con las marchas obreras por las capitales de, de provincia de, de Andalucía Y ahora, pues, de cara a la cumbre social del 15 de septiembre, pues, esperamos que en Madrid, ¿verdad, Mateo? Mm. Se, eh, se desborde la participación de, de la gente, porque la situación es, es ya insoportable, ¿no? No, pues, pues, la verdad que sí, ¿no? Eh, la verdad que las movilizaciones desde el 21 de diciembre del 2011, que, que cogió el Gobierno... Eh, Mariano Rajoy, el Gobierno del PP, donde tuvo el, el respaldo de una mayoría de, de la ciudadanía, eh, no ha parado de, de tomar medidas, pero tomar medidas en contra de, de la mayoría de la sociedad. Por ello, eh, las movilizaciones no han parado, además gobernando de una forma... Eh, no es muy clara porque todas las medidas... Bien Mateo, perdona que te interrumpa, incumpliendo su programa de su gobierno. Programa, su programa de gobierno por el cual se presentó. De ahí que no solamente ya los sindicatos y los trabajadores sean los que estén hartos de tanta tropería, sino es una cuestión ya de que cada vez hay más sectores de la sociedad donde se está movilizando porque eh, no aguantan más esta situación. ¿eh? Por decir algunas medidas, desde que este gobierno tomó posesión, ...pues ha demolido pues prácticamente toda la, la arquitectura del derecho laboral... ...que surgió de la transición democrática... ...hace la vida más difícil a las personas en paro... ...empobrece la vida a la inmensa mayoría de las personas asalariadas y pensionistas... ...se muestra hostil con la inmigración... ...niega el presente y el futuro a los jóvenes... ...niega la investigación y la ciencia... Eh, ...abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden arrincona la cultura, deteriora los servicios públicos y la, eh, fundamentalmente la educación y la sanidad, Existe una voluntad enfermiza de perseguir a, a los sindicatos y colectivos de representación ciudadana, se obsesiona con el déficit y olvida la inversión pública, la actividad económica y el empleo, se desentiende de la actividad económica e impone políticas fiscales injustas. Eh, ...que aboca al cierre a miles de pequeñas y medianas empresas... ...que ahí pues nos podrá decir bastante... ...y en concreto de nuestra localidad... ...y además camina inexorablemente... Caminante hacia los 6 millones de parados... ...a final de este año... ...y como digo, todo esto eh, viene provocando... ...que no paran las movilizaciones... ...ya no solamente de, de la parte laboral... ...sino de autónomos, de dependientes... de ...en educación... Por ello, este día 15, esta marcha, que no es... Aunque los dos grandes sindicatos son los, los que aparecen, digamos, como un poco responsables de esta organización, de la parte operativa, pero este 15, esta marcha a Madrid, esta ola de ciudadanía, pues está convocada por la cumbre social, donde participan más de 150 organizaciones de nuestro país. Por eso digo que, que esto es una... Una marcha cualquiera es una marcha donde hay que de, decir de una vez a este Gobierno que no se puede gobernar de espaldas a la sociedad y, y a aquellos incluso que le dieron el respaldo para, para que gobernara. Esa obsesión por el déficit que, que sí. se sí. vio plasmada precisamente en la entrevista, ¿no? Lo que que yo aparecía no, yo bien, no entiendo esa obsesión por, de, por el déficit, ¿no? Cuando la deuda española la más importante es la deuda privada, claro. que es un 70% que es de familia y de empresa, ¿no? cuando la deuda pública es de un 30%. Uh -huh. Y tenemos deuda como la alemana o como la francesa, que estamos hablando de un 83% y de un 85%. ¿no? Uh -huh. O sea, no entiendo esa obsesión por el déficit. Y además, José Luis, estas políticas lo que están haciendo es incrementar la deuda pública. Claro, ah, claro. La vía, por la vía de que el Estado está dejando de recaudar, o sea, a base de empobrecer a la población. Está dejando de recaudar y además está salvando, rescatando a bancos privados, a empresas privadas, con el dinero de todos los españoles. ¿no? Entonces, Yo, primeramente, bueno, eh, quiero agradeceros, como presidente de la Asociación de Comerciantes, vuestra invitación aquí a la radio de Izquierda Unida, ¿no? Y mm, desde el punto de vista de comercio, ¿qué os voy a decir, no? Va a estar cualquier exijano o exijana de un paseo por nuestras calles, ¿no? y ve la cantidad de comercio cerrado que hay ya ¿no? las políticas que se están implantando estas políticas neoliberales son nefastas para todo como estáis diciendo ¿no? y para el pequeño comercio también aquí nada más que se trata de salvar a los grandes, a los grandes bancos a las grandes empresas, a las grandes multinacionales y el pequeño comercio que somos los que empleamos la mayor parte de trabajadores damos muchísimo trabajo ...mantenemos nuestras calles limpias de la ciudad... ...mantenemos las calles vigiladas, ¿no?... ...porque tenemos los negocios abiertos... ...a nosotros no tenemos ninguna clase de, de beneficio, ¿no? mm, ...a primero de septiembre nos ha subido el IVA... ...de un 18 que se pagaba un 21... ...pero tengo que recordaros que la mayoría de pequeños comercios... ...como por ejemplo yo, no es un yo... ...no son tres puntos lo que ha aumentado, ¿no?... ...porque es un tres puntos... El, ...el IVA del 18 ha pasado al 21... Pero también al estar por el módulo pagamos el recargo de equivalencia, que del 4 ha pasado al 5,20. O sea que estamos pagando 4,20 puntos más. Uh -huh. ¿Y eso, y, José Luis, cómo se está notando? Llevamos pocos días de septiembre, pero. Bueno, pues se está, está notando. A, quizá peor. ¿no? De se está consumir. notando mal, se está notando mal y las previsiones que se noten mal, ¿no? Porque es lógico que las familias cada vez tienen menos dinero para consumir, ¿no? Ya le cuesta trabajo llegar a final de mes y llevar un plato de comida a su casa. Y entonces, pues se están privando de muchísimas cosas, ¿no? Y, ¿no? y aparte, el... muchos comerciantes también, el poder adquisitivo, pues también le. Poder adquisitivo en este sentido, porque puedo poner un ejemplo. Eh yo me tomo un café esta semana con la subida del IVA y el precio sigue siendo el mismo es decir, lo ha asumido el comerciante sí, sí, sí, eso sí, quiere sí, sí. decir que el comerciante está perdiendo poder adquisitivo sí, sí, sí. ellos han tomado la decisión de no aplicar el IVA eh, por asumirlo mm. y bueno, eso va a significar que, bueno, el, el, la pérdida eh, de poder económico y de poder adquisitivo por parte de todas son muchos los comercios que van a asumir la, esta subida del IVA Y a eso le une subida también del IRPF, ¿no? O sea, que todos los impuestos están subiendo cuando la facturación de nuestros comercios cada vez están bajando más, ¿no? O sea, que cada vez nos estamos empobreciendo más. Entonces, yo hoy estoy aquí y os he dado gracias por la invitación porque pienso ya de que desde las asociaciones no podemos estar impasibles ante lo que está pasando en España, ¿no? Y no nos podemos limitar a cada cuatro años meter una papeleta en una urna, sino que nos tenemos que movilizar todos los ciudadanos, todas las asociaciones, y que el Gobierno vea que hay una oposición seria en la calle, y ya que no podemos estar en el Palacio de Congreso, pero sí, las calles son nuestras y las plazas son nuestras. ¿no? Y tenemos que manifestar nuestra opinión, porque es que es nuestro derecho. Hay otro Yo, elemento, señor, pero, señor, perdón, otro señor. elemento que en el ajuste en relación al comercio mm. se lo en la flexibilización de horario la liberalización de las rebajas que, el 20. Eh, que va en camino también de beneficiar a las grandes multinacionales frente al, al pequeño comercio frente al comercio local también ¿no? puesto que permite eh, que las grandes superficies pues, puedan abrir cuando quieran puedan ellos mismos pues, decretar los periodos de de rebaja y entonces lo, la competencia con el comercio local pues evidentemente sale ganando el, la multinacional que tiene esos recursos y esa capacidad frente al, al además, pequeño comerciante que no puede estar además, abierto. Y Miguel, por eso no se va a aumentar el número de trabajadores en esas grandes empresas ¿no? van a seguir abriendo con los mismos trabajadores que lo tienen super explotado estas grandes empresas, uh -huh. hay que decirlo así y aquí hay un representante de comisiones obreras que puede hablar cómo se trabaja en estas grandes superficies ¿no? Sí, bueno, no solamente no se va a incrementar el empleo en las grandes empresas, sino que los grandes perjudicados, que es el 98% de las pequeñas y medianas empresas eh, eh, y, mediana empresa y los comercios, que suponen el 98% del tejido eh, productivo de, nuestra, de nuestro país, pues se va a ver bastante perjudicado con esta subida, con la pérdida de, de, de ventas ...y por supuesto eso implica de empleo de, de aquellos comercios... ...que tengan uno, dos, tres trabajadores... ...que son los que realmente dan empleo en nuestro país. Y empleo y, de calidad además. Esa, exactamente. No, no empleo es, precario como crean las grandes superficies. Es una pérdida real de poder adquisitivo de, de lo, la ciudadanía... De, ...de los trabajadores, de todo el mundo... ...porque al subir el IVA es un, es un impuesto que todo el mundo pagamos... ...y aquellos que menos recursos tienen después Además de los recortes existentes, de la situación de, de paro, de la situación de, de recortes económicos que han venido dando al que aún tiene empleo, de la subida de la IRPF que se sufrió a primeros de este año, pues la verdad que vuelve a ser una pérdida del poder adquisitivo del conjunto de la ciudadanía. Eh, es verdad que, que todo, eh, todo este atropello nos afecta a todo el mundo por igual. Hay quien se libra de estos atropellos de, del Gobierno, ¿no? Como son las la grandes empresas, la, la renta más alta de los sectores especulativos del sistema financiero. Eh, y toda esta situación de, que plantea nuestro presidente, como ayer, ayer después de ocho meses largos, fue la primera vez que, que se le pudo preguntar en, en los medios de comunicación y sigue empecinado en que la prioridad de su Gobierno es… Eh, La, la situación fiscal ah, el, ¿eh? déficit, el, de, el déficit eh, el sacrosanto déficit exactamente no bueno pero es que hombre lo que pasa es que eh, a base de emplear cosas simples pero cosas simples que calan es evidente que tú no puedes sostener y es la idea que mueve el bebé gasta más de lo que ingresa o es sea, el, el el esquema simple que te hacen y claro, eso cualquiera dice, hombre, tú no puedes gastar más de los ingresos. Pero ingrese. bueno, eso es de parvulito. Claro, pero, pero es un mecanismo que la, la gente entiende, sí, pues sí, no se puede gastar más de lo los ingresos, y eso no lo entendemos. Pero yo creo, eh, hace hincapié en una cuestión. Estos sacrificios que está haciendo la, fundamentalmente la clase trabajadora y la gente con menos recursos ¿A dónde nos lleva? ¿Nos están mejorando la situación? No, empeorando. Efectivamente, porque el, hablabas tú del déficit público. El déficit público del Estado ha aumentado desde que empezó la crisis y desde que están tomando medidas más drásticas ha aumentado más. Y de hecho en los países intervenidos, que nuestro, estamos pendientes de que se pida el rescate, Por ejemplo, Portugal. Por ejemplo, Portugal. Por Portugal ejemplo, pasó de 90 y antes ejemplo, de ser intervenida, Miranda, pasó al 116. Todo, claro, todo el déficit público de esos países ha aumentado. Claro. En España no hay que perder vista que el decreto este 20, que ahora vamos a comentar unas cosillas, el decreto 20 se dicta resulta del rescate a la banca ¿se acordáis de Bankia? como aquí las cosas van tan rápidas de que el escándalo de Bankia, el agujero de Bankia veintitantos mil millones, hace falta un dinero para rescatar a la banca se dice, eh, por Rajoy antes de ir al Partido Furujo el famoso Partido de España de que no había condiciones de que se veníamos contentos de Europa y que había un rescate pero sin condiciones y en julio nos encontramos con la total de las condiciones pero hoy, a 11 de septiembre el dinero prometido por la troika no ha llegado todavía a España, a los bancos españoles. Eso hay que recordarlo. Ahora creo que ha llegado esta semana un 6.000 millones de euros al FRO para darlo a banquia. ya creo que... Puede ser. Pero que el, en julio mm, las no, medidas no, sí. de recorte y los daños y los palos contra los ciudadanos se tomaron y están siendo efectivas desde julio, sí. ¿eh? y sin embargo los contrapartidas de los mercados que supuestamente la llegada de un dinero que iba a estabilizar los bancos y que iba a permitir generar la actividad económica y tal otra vez te fluya el crédito a cuenta gota. que sería tan esencial o sea, para los empresarios y el pequeño comercio claro, no llega o si llega te lo van condicionando o sea te, te dicen uh -huh. primero tú sacas esto el decreto 20 y ya después cuando vamos haciendo los pagos concretos uh -huh. Ya iremos, ya iremos poniendo condiciones, condiciones adicionales. Hay una serie de datos muy preocupantes. Eh, hablábamos antes de, los que, de la gente que estamos trabajando. No, no debemos olvidar que toda riqueza de una sociedad la crea el trabajo de, de sus ciudadanos, de sus trabajadores. ¿no? Entonces, lo que llevamos desde que inició la crisis es una caída continua del empleo. La caída sí. del empleo pone en riesgo todos los ingresos del Estado y el propio funcionamiento del sistema de pensiones o sea, Ya ahora mismo eh, activo hay aproximadamente dos personas por cada, por cada, por cada pensionista. ¿no? Entonces se está entrando en unos, una situación que ya han reconocido, que han tenido que tocar algo de, de, digamos, de los fondos que tiene el, el sistema de público de seguridad social, que es el único que puede garantizar las pensiones, por otra parte, ¿no? Entonces, esta dinámica es una dinámica suicida contra lo público, porque por el contrario, hemos visto este verano, a, a costa de, los, bueno, de las luchas que ha habido, de los líos que ha habido, por ejemplo, como Mercadona pues, ha declarado 400 y pico millones de beneficios, el Corte Inglés bastante más, y reconocía que tenía... Eh, unas una, una plantillas bueno, de largo de más de 100.000 personas o sea que es un pero imperio puede estar premeditado también, porque tú sabes que aquí el gran negocio son las pensiones y se busca eso y quizás la justificación de que el sistema de pensiones en España actualmente no sea sostenible se por la política que se está haciendo y por la destrucción no, no. de empleo claro, pues, no, no, o sea que eso, puede ser no, hasta premeditado no, claro, no es sostenible destruyendo el empleo claro, así no, así no, no, así no Porque España necesita un, un, una base laboral de en torno a 20 millones, 18, 19 millones de personas. Que no es ninguna barbaridad porque somos 46 millones de personas. O sea que aunque España tiene una tasa de actividad baja, eh, pues hace falta un, una actividad que permita pues, sostener el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, el sistema digamos de tal educación. entonces lo que están es de, de, eh, destruyendo digamos las bases económicas sobre las que se puede sostener una, una situación porque y no y yo creo que no es casualidad que una de las medidas que del decreto 20 este de verano es la quitar las vagas extras a los empleados públicos pero la letrilla pequeña que hay viene después es muy preocupante porque dice esto es por el año 2012 pero los años siguientes las pagas extras van ahí a un fondo de pensiones de los empleados públicos yo me hago la pregunta ellos el capitalismo que ha fracasado en obligar o meter a la gente por hacerse fondos privados de pensiones que en España han fracasado eh? lo mismo que en Estados Unidos la mayoría de los trabajadores tienen fondos privados de pensiones en España la gente no, ha, no tiene fondos privados de pensiones entonces ¿qué quieren empezar? obligando a dos millones de, de trabajadores a tener fondos privados de pensiones como otras bases eh, del dinero de las pensiones al sector privado, a los bancos uh -huh. y tal. Seguir y fomentando se... la especulación. Eh, y, y segunda cuestión, es que eh, indirectamente no están trasladando el mensaje de que el sistema público de pensiones no te va a garantizar la pensión Esa, yo creo que hay un mensaje subliminal ahí hay una agenda oculta mm. también porque mm. decíamos cuando recordáis cuando ha eh, comentado Mateo que el partido popular o comentó José Luis también eh, no ha estado gobernando con su programa ¿Eh? Hmm. tampoco en ESI, ya, no pero eso son, pero yo es me, otro debate ¿no? pero yo me pregunto, pero yo se, ¿tenían programa ellos se presentaron, sí. bueno, dijo González Pons antes de una semana antes de la elección que iban a crear dos millones de puestos de trabajo sí. en un año a mí el programa, ¿Eh? para mí el programa sería que en vez de estar gobernando para los mercados y para los poderosos para los poderes económicos, estuviese gobernando así las gestiones políticas vale. para los ciudadanos la ciudad, para la, la ciudad. sociedad, la la la sociedad. sociedad. para yo, las de, capas yo, más debilitadas un, de la un sociedad inciso esa es la política de el tema sí. del programa. Sí, sí, sí. Pero decíamos que tenía una agenda oculta, ¿no? que decían una cosa y había una agenda oculta, nadie se creía. Yo sí me la creía antes de eh, las elecciones, perdón, pero yo sí me la creía. Sí, eh. y mucha, la... mucha gente <ríe> se la creyó, ¿no? pero otros sospechaban. Vamos, no, la... porque no me creía lo que decía ah, el partido, sí, que no. Claro. yo sabía que, que iba incumplido lo que estaba diciendo, sí, que, ya que, ya cono... iba que iba a subir impuestos, que iba a subir IVA. A la derecha. O sea ¿no? que ¿no? todo eso lo decía yo antes, que hubiera ganado Rajoy las elecciones. <ríe> entonces hubo una agenda oculta, ¿no? Eh, pero es que incluso ahora después de las elecciones eh, han entrado a gobernar, han incumplido sus promesas, se ha demostrado que había una agenda oculta, pero ahora parece que sigue habiendo una agenda oculta, ¿no? Adelantan las elecciones gallegas, eh, no responden sobre el tema del rescate y todas estas medidas se tomaron porque nos dijeron que estas medidas eran para evitar el rescate. Y si estas medidas se han hecho para evitar el rescate, porque están ya... Poco a poco, dándole a entender a la población, ¿no? suministrándonos en una dosis mm. eh, que, nos haga, que nos haga subliminar, que nos haga entender y comprender que es necesario rescate. ¿no? Entonces, sí. algo... Eh, sigue sí, habiendo sentido. una agenda oculta del Partido Popular y son las mm. pensiones evidentes y aunque lo nieguen y esa sospecha está ahí porque... Es un objetivo que siempre ha tenido la derecha, ¿no? que es privatizar el fondo público de, de pensiones, un objetivo del capitalismo porque es una masa. Privatizar todo lo público. Eh, es una masa importante de, de dinero. ¿no? Yo tengo mi opinión también particular con respecto a la intervención de Sábado con, re, con respecto a, a la situación enfermiza de este gobierno del de déficit cero y de no gastar más de. Si eso fuese así, ninguna familia. Eh, para que lo entienda todo el mundo, ninguna familia podría tener ni ninguna vivienda, eh, ni podría tener ningún bien, porque los si solamente puede gastar aquello que, que, que ingresa, todo país, toda familia, toda empresa eh, tiene que invertir. Por lo tanto, claro. lo que sí es, que hay que tener en cuenta es que no se puede gastar más de aquello que se pueda pagar. Y eso es fundamental incluso para cualquier familia, para cualquier empresa que tenga que hacer inversión y podrá meterse, podrá solicitar aquellos recursos económicos que después su negocio o sus recursos de ingresos pueda pagar. Pero esa situación enfermiza del déficit cero, que además eh, con nocturnidad y negociación eh, lo, lo pusieron en nuestra Constitución como pago prioritario, eh, que eso es eh, cargarse el sistema eh, económico y social existente en, en nuestra Constitución y, y eso lo hicieron los dos grandes partidos de, de este país ¿eh? que ha quedado ahí sí, callado pero sé, que sé lo que hicisteis el verano pasado exactamente, ¿no? sé lo que hicisteis el verano pasado y el tema de pensiones históricamente ha sido el fondo de pensiones de este país ha sido un Un fondo muy goloso siempre para, para el gran capital y para la… Y la Con 67.000 millones que tiene ahora mismo en, en la ucha ¿eh? eh, El fondo Avanzado de pensiones de la crisis, ¿eh? peli, peligra la forma que hasta ahora ha estado funcionando. Es cierto porque se ha se nutrido siempre de los propios ingresos, de las cotizaciones de, de los trabajadores y de las empresas. que eso nos quiere decir? Porque eso va a depender de la situación ideológica del Gobierno que intente tocarlo que porque haya menos ingresos, la situación que estamos viviendo de paro, de que hay dos trabajadores por cada pensionista, eh, pensionista eh, deba correr peligro el sistema que tenemos, porque se puede hacer ingresos de otros impuestos indirectos como utilizamos para, para cubrir otra, otras cuestiones. Pero sí es cierto que en próximas fechas nos vamos a encontrar con alguna propuesta y ya se va vislumbrando alguna, que es que piensan alargar la vida laboral de, de los pensionistas que eso es una barbaridad eso en eh, Petit comité lo está diciendo la ministra de empleo eh, Ya sesenta y siete años pasaría Mateo ahora cuánto no quizás obligatoriamente pero no pero sabemos si exactamente ¿no? porque como todas las cosas de, mm. de este gobierno eh, no están escritas en ningún sitio no es, mm. no te lo dicen claro porque siempre dicen que, hay que hacer, eh, van a hacer lo que tienen que hacer y claro con una mayoría la verdad después hacen lo que les dan la gana ¿Eh? Eh, sin que esté refrendado por nadie sin que haya un debate sobre si es conveniente o no, sin que pueda haber aportaciones desde sus propios afines eh, ellos hacen, deshacen y resuelven y además mediante decreto ¿no? lo cierto es que eh, ya empiezan a, a indicarnos que, que corre peligro que próximamente habrá una, eh, una reunión de, del pacto de Toledo con el tema de las pensiones también y cuando esto empiezan a decirlo peligro, ¿eh? mm. peligro ...pasa que con el rescate... ...todo este esfuerzo que venimos haciendo desde, desde años atrás... ...y fundamentalmente desde que llegó el señor Rajoy al gobierno... ...era para que no fuésemos rescatados... ...y sin embargo todo este esfuerzo parece ser que va, al final... ...posiblemente seamos rescatados, le pongan el nombre que le pongan... ...y realmente este esfuerzo que hemos hecho hasta ahora... ...para hacer para rescatar al sistema financiero de este país que ni siquiera se tienen claro cómo lo van a resolver, porque no se tiene claro cuánto es el dinero realmente que realmente va a hacer falta. Y además eh, con una situación muy peligrosa, porque este préstamo eh, que empiezan, piensan dar a, a España mmm, ni siquiera va directamente a, a como deuda de, de la banca. Va a ser deuda pública no, eh, donde eh, de esta manera se pues, sigue incrementando el déficit del Estado, que como bien decías antes, pues, no es el problema de este país. El problema de este país es la deuda privada. Lo que pasa es que, claro, ideológicamente, este Gobierno, todo lo ha volcado hacia lo público que es donde tiene muy fácil, con, con el BOE en la mano, pues, desde quitar derechos, quitar recursos económicos, desde los empleados públicos, como determinar medidas y... Y leyes a través de reales decretos. Es verdad que la situación de muchas entidades bancarias aquí en España son malas, pero bueno, también hay entidades bancarias de bastante solvencia a nivel mundial. ¿no? no quiero dar nombre por no hacerle propaganda a estas multinacionales. ¿no? Pero a mí lo que me gustaría saber e informarme es la problemática de los bancos alemanes. De eso no sabemos nada Bueno, algo se sabe. Algo, algo se, sabe. se sabe. Y yo a mi oído ha llegado algo y por lo visto las noticias de los bancos alemanes son pésimas. La, en eh, cambio de los bancos alemanes no se habla. El problema de los del déficit se inició realmente porque había que solucionar el problema de la banca alemana. ¿Que son los a, prestamistas a de, ahí, de Europa? A partir de ahí uh -huh. empezamos a tener problemas desde España, que ha tardado un poco más, pero Portugal, Irlanda... Que es verdad que tenían su propio problema, igual que aquí, que no se aclaraba qué problema tenía, pero ahí está, se va a crear un banco malo. malo un banco eh, malo que significa un, eh, un... que lo público absorba que ese banco malo, con fondos públicos absorba todos los productos basura de los mm -hmm. mercados financieros. ¿verdad? Pero además se va a pagar a las a la, a la entidades bancarias que tengan esos productos, se le va a pagar con, con el coste económico de de adquisición, no de la situación real que tenga en este momento uh -huh. ¿Eh? Sí, que los beneficios Después, no... Yo me quería referir también por seguir un poco desmenuzando eh, en el decreto de este 20, una de las características es que ha tocado muchos palos, el primer palo de los primeros palos fue la reforma laboral que eso iba dirigido contra la clase obrera, fundamentalmente contra la clase trabajadora que tenía ciertos derechos ¿Eh? ciertos derechos, porque al fin y al cabo lo que al, car al cargarse convenios al co a facilitar despidos y todo ese tipo de cosas ya hay una parte importante de los trabajadores, que hay cifras que hablan de torno al 60% y creo que no están um, fuera de la realidad que um, vamos a llamar que la que es clase trabajadora en precario pues ese treinta y tantos por ciento que todavía mantenía derecho es lo que la reforma laboral los apaleó pero este decreto ha disparado contra los empleados públicos que eran, habían sido ya criminalizados políticamente, llevaban ya años con el tema este, pero también se le ha atacado al, al sector del, de los parados. ¿no? O sea, se han disminuido las prestaciones por, por desempleo, eh, bajando la, el desempleo contributivo a partir del séptimo mes. Y como ha dicho David, el tema de, del subsidio a mayores de 52 años, que aquí en Esija eso va a afectar, bastante y a la renta activa de inserción, el endurecimiento, si queréis habláis del tema de ese. Uh -huh. Otro tema que aquí ya también está afectando mucho es el tema de la, de la dependencia, porque la, el decreto este ha reducido la, no solo la financiación por parte del Estado a las comunidades autónomas sobre la ley de dependencia, sino la cuantía de los cuidadores en el entorno familiar que la han reducido en torno a un 15% a partir de mes de, de julio creo que han sido ya las la bajadas después lo del IVA que era la bandera de Rosa se acordáis no la, sí, firmando con Esperanza Aguirre lo y, no y imagino Esperanza Aguirre y tal sí. lo del que ha sido la liberalización de la de los horarios de, de, de la apertura del todo de este tipo de también uh -huh. Y después hay cosas que vienen en el decreto que yo me temo que... Bueno, por ejemplo, en la electricidad, la parte de la electricidad es que se habla del de objetivo de la suficiencia a partir del 1 de enero del 2013. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pues nos tememos que, como lo del sector eléctrico está hablando de que hay un déficit de tarifas, sí, tarifa hay que echarse a temblar taría. que el 1 de enero del 2013 no, vuelva a subir otra a vez a pegar una de forma importante, otra, drástica. ¿no? Ah entonces y después otra cosa que, ya, que llamó la atención vamos bueno, que no la llamado mucha la atención pero que ahora están viendo las consecuencias era el decreto 21 que era el, el tema del fondo de liquidez autonómica ¿no? mm -hmm. los 18 mil millones claro para... que, sí. que ha sido una jugada perversa porque si en el decreto 20 lo que hace es reducir el gasto público en un montón de una cantidad importante el decreto 21 lo que hace es crear gasto público en 18 mil millones que era para financiar a las comunidades autónomas o sea que Dice, sí, bueno, esto es un poco el que estudia un poco la economía. decir ¿tanto reducir para qué? Para crear 18.000 millones que tienen que acudir a los mercados. O sea, que los 18.000 millones no los tiene el Estado metido en un cajón. Los tiene, acude a los mercados, acude a los bancos. Y es lo que se ha quejado la Junta Andalucía con razón de que eso ha hecho que el mundo de las finanzas no esté yendo a financiar, a realizar operaciones de tesorería con las comunidades autónomas en particular con Andalucía. De liquidez. De liquidez. Entonces, claro, las, los bancos están esperando a que todo el mundo tenga que entrar por el Fondo de Liquidez Autonómica a cobrar más intereses y también el gobierno lo que quiere es un proceso de recentralización que estamos viviendo también en España porque lo mismo que se han vamos a ver que por ejemplo el, el Saha ha, dicho, ha señalado a gente como responsable de la crisis es que hay una casa de brujas pero el capitalismo lleva muchos años señalando a gente como responsable, como objetivo y se atacó a los sindicatos hace, ahora la cruzada es menor pero hace unos años fue muy fuerte se atacó a los empleados públicos se está atacando a las autonomías A los inmigrantes. A los inmigrantes, sí. que lo del tema de la tarjeta sanitaria es eh, un tema de, digamos, de derechos humanos fundamentales. Sí. Vamos a ver. Sobre el, tema de, sobre el tema de los inmigrantes hay un tema importante. Ahora mismo lo tenemos bien memorizado, memorizado, pero es sobre qué es lo que le aporta eh, lo que, lo que le aportamos los españoles a los inmigrantes y qué es lo, lo que, que lo los inmigrantes quita. nos aportan a los españoles y Como han aportado hay, los años hay un, hay un estudio de la oficina de moncloa sobre eso ahora mismo tengo aquí los datos pero a mí me llama mucho la atención porque es mucho más Lo que nos aportan los inmigrantes a nosotros, sí. que lo que nosotros le aportamos a ellos. Como ¿no? Eso en países ¿sabes? que son. Han... Económicamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como de hablamos. Y luego, sí, eh, para misma. mí, hay otra aportación que es bastante ver, importante vez, para mí, que es la aportación cultural que nos hacen la ellos, la ¿no? Y humana, ¿no? ¿Eh? Que Pero... es humana, ¿no? Los países, por ejemplo, Estados Unidos es un país propiamente de inmigrantes, o sea, que, o sea es un país que se ha formado en un Europa, continente ¿no? nuevo, ¿no? Francia, en Francia por ejemplo, que tiene una política de abertura. Sí, para pues ver si algún otro día que venga me traigo la, la cifra y os la digo tanto, porque, no. porque es yo, interesante. El saberlo. tema de la de la quitarle la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, una, vamos, como otras tantas, son medidas ideológicas, ¿no? O sea que ellos que son muy de derecha. Eh, a lo mejor todas coyunturas eh, políticas no han podido, digamos, explayarse, pero ahora se están explayando. O sea que, que, que claro, quitarle la tarjeta sanitaria a los es inmigrantes... Es como la, la excusa de la crisis, ¿no? Eh, es como claro, eh, poco... Económicamente no supone nada. Y decirle que a, a un inmigrante que, está, que no tiene ni para comer... Eh, que se haga un seguro médico eso una broma, ¿no? claro. es una broma eso es una broma ellos utilizan la la, pero, la crisis para acabar pero desde el punto de vista sanitario cuando tú hablas con un médico y la gente que trabaja en la sanidad hombre una de las bases de la hombre de la crecimiento y de la mejora sanitaria en España es la universalización de la asistencia sanitaria claro A partir de que haya colectivo excluido de la asistencia sanitaria, quiere decir que las enfermedades y eso se van a difundir. El que está fuera del mundo sanitario no está en la prevención, no está en, en la política de, de, vamos, de combatir las epidemias y tal. Entonces, vamos, cualquier médico te dice, hombre, tenía un colectivo de a lo mejor de 600.000, de 800.000 o de un millón de personas que se habla en España fuera del sistema sanitario, es una bomba de relojería contra el sistema sanitario y contra la salud de... No solo la suya, sino la de todo el mundo. Porque, claro, es un, es un foco de, de penetración de todo tipo de. No entiendo. No, yo, no el, entiendo ¿no? yo entonces el doble de acero. Uh -huh. Me acuerdo cuando ellos. Pues, bueno, hubo. Me acuerdo cuando lo de la Constitución Europea sobre el tema de las raíces cristianas, mm. el debate que hubo eh, con el nacimiento de la Constitución Creo Europea. es que esas esa raíces, raíces cristianas están muy profundas. ¿no? La vista ah. no debería estar tan, tan lejos de la tierra que ya no, no llegue ¿eh? más. El Yo tema mí, de la crisis lo... A pero pero perdona no, que, sí. que te interrumpa, perdona que te interrumpa, para, para una, seguir una, a, a colación de lo que había dicho tu padre sobre el tema este de la tarjeta y eso. No, o sea, lo digo porque me ha llamado la atención, porque me ha sucedido ahora a mí, y es que mi hijo se va el próximo año a estudiar a Chile, Y, bueno, pues, tengo que hacerle un seguro médico para que se vaya a Chile. allá a estudiar, Yo me he quedado pasmado. ¿no? Y, bueno, pero si yo estoy pagando seguridad social, ¿cómo es que...? Bueno, tengo que hacerle un seguro médico privado. ¿no? Pero es, eso es lo que... Eso es lo que, bueno, claro porque no estamos hablando de los futbolistas de un futbolista que viene a Real Madrid extranjero, que se, bueno, se paga lo que sea, ¿no? bueno, está dado de alta y tal estamos hablando, ellos hablan de la masa de trabajadores que se han quedado fuera de, del, sistema, del sistema de cobertura porque no están dados de alta en seguridad social y tal, por el paro, hay que tener en cuenta que el paro, hombre, afecta más A los inmigrantes que a los españoles. Eso es son las, las estadísticas, es normal, ¿no? En una situación como la que hay, pues si hay un puesto de trabajo, normalmente la gente tira de sus familiares, de sus amigos claro. y, tal, y el último es el inmigrante, el inmigrante. El que se queda el último. Entonces, hombre, yo creo que eso es, uh -huh. es una medida ideológica y muy. Uh -huh. Y después yo creo que en ese también el tema de los Yo lo. Vamos, lo he escuchado de mucha gente, el tema del subsidio para mayores de 52 años, pasarlo a 55, ya da un palo importante a bastante gente, hay que tener en cuenta que la gente de nuestra generación José Luis, casi todos empezaron a trabajar a los 14 años, si no antes, sí. entonces la gente que trabaja en, en trabajos duros, estoy hablando del campo y la construcción, fundamentalmente en Esija, que es donde incluso las fábricas de madera y tal, empezaron a trabajar con 14 años, cuando llegan a 50 treinta y algo años trabajados sí. Muchos de ellos están ya en unas condiciones bastante físicamente bastante deterioradas. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, uh -huh. cuando con, la, con el tema del paro y eso han, están siendo muchos los que están yendo a, a la calle. Subsidio a subsidio, el... a, a esto, y se están quedando, claro, opciones de empleo tienen muy pocas, ¿no? uh -huh. Y al aumentársele esta edad para acogerse al subsidio la gente está suponiendo un paro importante ah, son... lo mismo que el tema de la, de la dependencia tres años más mm. no te quedas... no, el tema de la dependencia es la reducción de los 15% mm. por ciento de los cuidadores además hay un párrafo que todavía falta por definir dentro de, de los mayores que no solamente que pasen de los 52 a los 55 años sino que plantea que la jubilación será cuando se tenga derecho a la jubilación Pero no te determina que sea la de los 65 años, o sea, la jubilación definitiva, o cuando uno se puede jubilar, que es a los 61. ¿Eh? Por lo, lo que quiere decir que a partir de esa edad te pueden rescindir esa ayuda eh, que te dan. Y de ahí hasta que te jubiles puede estar pues, sin cobrar ningún juego. Fuera de juego, ¿no? Fuera de juego, por de lo todo. que puede suponer después la merma en la pensión que te pueda quedar de los años que hayas trabajado. Y Además si te jubila Mateo y no tiene cuántos años son los que tiene que haber cotizado para llegar para llegar al 100 35 años. 35 años y con 35... la cantidad de paro que hay hoy en día. ¿Cuántas personas ha estado Difícilmente 35 años trabajando. O sea, hombre, los jóvenes sobre todo, porque sí, los viejos, claro. digamos, pues, el que ha estado de alta, porque también hay que recordar que hombre, el mundo tampoco era idílico, que en el franquismo y eso había mucho trabajo negro y que no estaban dados de la gente de alta, vamos sí, o sea, bueno, era muchísimo. Era... Es verdad que nuestra generación y los que nos precedieron La gente ha estado trabajando desde muy joven, algunos desde los 9, 10 años y tal. Mucho lo que pasa es que no tienen las cotizaciones porque no los dieron de alta, por no sé el tipo de, sí, sí. de historias, ¿no? Y ahora cuando llegan a, lo, a los 50 y tanto, la gente la verdad que está bastante cascada, ¿no? Por eso la, el empeño primero zapatero que entró por el juego, aunque lo, se aplazó hasta, hasta el año 2027, no sé qué de la jubilación hasta los 67 para la gente que está cascada del trabajo la verdad que como decía alguien gráficamente en las escuelas era mo morirse sobre, la, sobre el pupitre no o sea de llegar hasta los 67 años o sea que no estamos hablando a lo mejor de un abogado que está en un despacho o de un profesor de universidad que, que lo que ejerce es ideas y eso uh -huh. pero el que hace un trabajo físico o intelectual primario esas personas no esa persona, de hecho vamos, bueno, eh, yo te digo por mi experiencia profesional que los maestros todos, todos ahora mismo se están jubilando en desbandada a los 60 años, por el miedo que existe, todavía existe esa posibilidad, y la gente en desbandada se está jubilando a los 60 años temiendo que lo quiten ¿eh? temiendo que lo quiten, en algunos con pérdida de su posibilidad de, de la jubilación de, la, de lo que le va a quedar, pero la gente... El miedo que están sembrando hace que la Y gente ese entiende. miedo también va a ser que crezcan la, lo que es la, el irse a los planes de pensiones privados. Claro, Porque se en cuenta que si van a fijar. Eso está promovido. ¿no? Uh -huh. Eso está promovido. O sea bueno. que aquí el, el elemento de las pensiones asusta a la población. Bueno, pues cuando te pidan 35 años, te pidan una serie de años, no sé, para que el futuro esté incierto, para los jóvenes. ...para los jóvenes pues van a... ...o sea, el negocio va a estar ahí... ...en los planes de pensiones privados. Ese, ese miedo siempre lo han estado metiendo, ¿eh? Sí, pero, eh si recordamos ¿sí? la, la necesidad de hacerse un plan de pensiones... ...de hecho en muchas administraciones... ¿sí? ...que también lo introdujeron... ...el tema de hacer planes de pensiones... Era ...porque no se garantizaba... Eh, ...que se pudiese tener una, una pensión más o menos... Digna, ¿sí? ...en base a lo cotizado... ¿sí? ...con lo que... ...con la situación que estaba pero todo esto estamos hablando de las pensiones en, en un país donde el 50% de los jóvenes están en paro ah, claro. ¿Eh? que es lo más de las cosas más negativas yo, de yo no voy a decir que sea la la generación más preparada pero sí la más formada el 50% en paro y en este país se sigue yo hablando de alargar la vida laboral de que se continúe trabajando de mayores de quitar requisitos a los mayores para que sigan o tengan que buscarte eh, trabajo. Uh -huh. Y cuando no hay trabajo, ni siquiera para los jóvenes. Ni siquiera hay futuro para. Ni, bueno, futuro ni presente para, para el 50% Eso sí, de la juventud. Sí, sí, sí que genera déficit público Eso porque no. el Estado invierte, da una educación es la gratuita, una calle. educación pública, no, ¿y universitaria, es. y luego cuando una persona está formada después de 20, 22 23 años estudiando, eh, pues al no haber posibilidades en este país, pues se va a Alemania, o sea, se va a Francia, de, o se va a Brasil. Pérdida de la inversión esfuerzo hecho en este país por la educación claro, y además claro. una pérdida de futuro de este país. Y que eso va a repercutir en el futuro, porque si esta generación bien. no tiene trabajo ahora, va a ser una generación empobrecida en su jubilación. Y si se, va, futuro, no. si se claro. van nuestros jóvenes, ¿quiénes <coughs> cotizarán? Porque es que se el sistema que tenemos es muy bueno, es bueno el sistema que tenemos, pero es, es de solidaridad con sí, las generaciones venideras. Eh, O sea, los jóvenes de hoy pagan las pensiones de los jubilados. Yo por, eso, uh -huh. yo yo por y... eso no entiendo este sinsentido de las políticas neoliberales y neoconservadoras de atacar tanto a las capas, digamos, más débiles de la sociedad, ¿no? en cambio a las capas altas, a los poderosos, pues no se les hace nada. Uh -huh. Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? ¿Has visto en sí. Francia el impuesto sí, del, del 75%? Sí, sí, a, a, la, la fortuna, ¿no? ¿A la fortuna? De, sí, sí, a los ingresos de por encima del millón sí, de sí, euros. Sí. Es que hay gente que gana. Bueno, pues son políticas que yo le veo con sentido común, ¿no? O sea que esto, quien tiene que sacarlo para, para hacia adelante son es las la grandes fortunas, ¿no? El que gane más, que pague más, ¿no? Pero lo que no podemos dar es protegida a las capas más débiles de nuestra sociedad. Son los que mayor atención necesitan por, por parte de todos nosotros y por parte de los políticos. La crisis del 29, hubo un movimiento, el movimiento obrero estaba muy organizado: eh, sindicatos, partidos comunistas y, y en toda Europa pues, había una presión importante por la crisis del. Del 29 la grande fortuna tributaron al 90%. En Norteamérica, ¿no? sí, mm. efectivamente así fue. Mm. Mm. Y para cerrar el programa, porque estamos ya en la hora, es un capítulo nuevo, ¿no? pequeño. Es eh, decir, tratáis de ilustrar, de, eh, de dar una idea a nuestros radio oyentes eh, sobre. Porque la manera de protestar, de acabar con esto, es la lucha organizada, el sindicalismo, el activismo político, la lucha ideológica, y no pues, el, el, practicar cada uno la guerra por nuestra cuenta. Eso es muy importante. Y, y entonces para las personas que nos están escuchando, porque claro, claro. Eh, hay mucha gente indignada, pero no existe, todavía no se han causado eh, una lucha Donde, que sea masiva, ¿no? Una participación de masa en que sí está participando no, de masa mucha, mucha gente... Pero que haya elementos de todavía hay más quizá, que no, se pueden eh. sumar, ¿no? sí. Por ejemplo, en los colegios yo he escuchado a muchos maestros eh, tratar de hacer la guerra por su cuenta, eh, pues se suspenden las excursiones, nos están jodiendo, suspendemos los, eh, las fiestas escolares. Ese tipo de, eh, de luchas, ¿no? De que uno que está indignado, está muy enfadada porque nos han bajado tres veces nos han subido el IVA, la capacidad adquisitiva se ha perdido eh, ¿por qué pensáis por qué pensamos que el, la forma de luchar es ir a Madrid es organizarse en sindicatos es militar es en la izquierda sí. eh, puede ser la lucha ideológica puede ser formarse estudiar y no hace la, la guerra cada uno por, por nuestra cuenta, ¿no? Bueno pues sí, yo estoy ¿no? también en esa batalla. O sea, un llamamiento en, a, a la gente. En los fastidia. trabajos también, porque es el sistema lo que, vamos, te trata de individualizar y bueno pues cada uno dice bueno como a mí me fastidian yo qué hago. Lo que hay que buscar, desde luego, en los servicios públicos, lo que creo que no debemos es desfastidiar fastidiar al, el, eh, al que recibe los servicios públicos, los que trabajamos los servicios públicos. Nosotros estamos siendo golpeados porque han, hace, desde hace años nos han ido señalando, o sea, que eso no lo perdamos de vista, o sea, que cuando se ha ido desprestigiando lo público, los funcionarios, los empleados públicos, eso hace un trabajo de años y ahora nos están golpeando las medidas no son en contra de los usuarios de los servicios públicos sino al contrario lo que tenemos que buscar es alianza con las personas que, que usan los servicios públicos la sanidad pública la enseñanza pública de tal forma que los mismos usuarios eh, estén con nosotros porque además son clases populares claro. no lo olvidemos o sea claro. que a los colegios públicos no va a la élite no va a la eso va a la, los hijos de los trabajadores eh, algunos en situación de precariedad, muchos en situación de, de paro, algunos uh -huh. que están trabajando y tal, pero las la medidas no van por ahí, yo creo que las medidas van de forma organizada. Yo, lo de la manifestación del 19 de julio me gustaron mucho, eh, fueron muy contundentes en cuanto a números en toda España, o sea, que sí. eh, eso es importante, o sea, que haya España es un país, una nación, como queramos llamar, un Estado, entonces, pues... Eh, El, esa unidad de acción a nivel estatal, yo lo veo importante. Okay. Lo veo importante que las acciones estén unificadas y en eso los sindicatos mayoritarios juegan un papel muy importante porque tienen una capacidad que a lo mejor otros no tienen, sin despreciar lo de los uh -huh. demás. Yo creo que eso es importante. Veo importante que se señale a los responsables de la crisis, creo que, que también, porque las cosas no son neutras. Hay gente que se está beneficiando que se está, o que está apoyando este tipo de cosas. No o sé sea, qué hay que decir. Que los bancos y tal. Bancos, las grandes empresas. Entonces, yo el, creo el que, que eso es, es muy importante y ahora tiene que ser sostenida, ¿no? Y tiene que tener mucha argumentación. Yo creo eh, que, hombre, por, por resumir, iría por ahí, ¿no? Y por eso yo creo que, que el día 15, pues, bueno, es una acción unificada dentro de todo el Estado. ...y yo creo que es muy importante esa convocatoria... ¿no? ...yo lo dije en mi primera intervención... ...yo pienso que hemos llegado ya a un momento... ...en que los ciudadanos a pie... ...estemos en la política activa... ...o no estemos, pertenezcamos a un partido político... ...o no pertenezcamos... ...no nos podemos limitar a cada cuatro años votar. ¿no? ...tenemos que en la vida política de nuestra ciudad... ...en, en todo... Y esta oportunidad que nos brinda Comisiones Obreras para el viaje del 15 de septiembre a Madrid, tenemos que hacer todo lo posible, todo lo posible por asistir allí el mayor número de personas, no, para que por lo menos nuestro gobierno vea que la población, que la mayoría de la, del estado español, que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, no. Pues la verdad que las formas de lucha de, de la clase media y la clase obrera históricamente siempre ha sido la unidad de los trabajadores y sigue siendo la misma. Es verdad que jugamos con, hoy día con una desventaja bastante importante con respecto a lo que fue el siglo anterior ¿no? y finales del XIX, de que es que la, la fuerza y el cuarto poder, que son los medios de comunicación, pues lo maneja el poder ahora mismo, mayoritariamente. Y de ahí, como argumentaba Salvador, de, de cuando quieren meterle mano a algo, primero lo señalan, lo desprestigian y después lo matan. Y, y en cierta manera, eh, pues se meten en los hogares y la lucha de la clase trabajadora y, y de la ciudadanía siempre ha sido la fuerza su unidad. Y es lo que en este país se viene haciendo durante... ...bastante tiempo y además con bastante participación... ...yo no recordaba las movilizaciones últimas... ...que se han venido dando desde los años 80... ...y sin embargo no se están teniendo ese traslado... ...al resto de la sociedad que aún no participa... ...porque es verdad que hemos vivido unos años... ...donde más que reivindicativo... ...pues hemos vivido un poco eh, de receptores de servicios... ¿eh? ...incluso los propios sindicatos en el que yo vengo militando desde los primeros años de democracia eh, en los últimos años pues han sido años más bien de prestación de servicios que de reivindicaciones eh, reivindicaciones de derechos ¿no? pues sean, eh, la negociación era algo que se había imponido ante esa defensa o de movilización porque incluso las empresas pues negociaban eh, las organizaciones patronales pues con resistencia y tal pero negociaban pero ahora eh, con un gobierno de derecha, que eso sí que no debe perder eh, los oyentes ¿no? este gobierno eh, no es solamente de derecha es la, la heredera de, de los hijos del franquismo, esta no es una derecha cualquiera esta no es la derecha europea mm. esta no es la derecha nacionalista catalana ni la derecha nacionalista vasca esta derecha centralista que nos están poniendo esta medida es, es la heredera de ...de otras épocas, ¿no?, de dictaduras. Y de ahí esa, ese matiz ideológico que están introduciendo en muchas materias... ...como hemos comentado anteriormente con el tema de los inmigrantes y otras cuestiones. Y, por tanto, yo por terminar, pues invitar a todos los ciudadanos que quieran... ...a los trabajadores a que se vengan con nosotros a Madrid el día 15... Eh, que se pueden llegar eh, por el local de comisiones o, o llamar al, al mismo que participen que el que no quiera porque no pueda ir porque prefiera eh, quedarse en la feria pues que también puede participar con ayuda de unos bonos que hemos puesto a disposición para que pues, podamos eh, montar todo el operativo y que para defender el futuro e eh, intentar parar toda esta tropelía pues Tenemos que movilizarnos y la ciudadanía tiene que salir a la calle a movilizarse y a protestar por todo aquello que no, no está de acuerdo. Uh -huh. Bueno, pues se parece, pues acabamos el programa, ¿no? Animaros a participar el 15 de septiembre, próximo sábado, en la manifestación, la cumbre social en Madrid. Y recordar que desde Ecija, pues también va a salir un autobús y que, y que estaremos presentes. Y, y animaros a las personas que nos escuchan a que nos acompañéis, a que luchemos por el futuro y luchemos por el presente también contra estas medidas injustas, antidemocráticas y que se cargan a la espalda de la mayoría social, de la mayoría de la gente, ¿no? Así que hasta próximo programa y animaros a la, a la participación. Bueno, muchas, gracias. Sí, muchas gracias. buenas tardes, bueno, buenas tardes. Si